En defensa propia, Victoria Ocampo solía decir: en Europa nos sentíamos exiliados argentinos y en la Argentina, exiliados europeos. Denunciando a quienes defienden a la oligarquía brasileña, Lula suele plantear: parece que la prensa de nuestro país es exiliada en Brasil. Esas dos frases que se parecen tanto. Y que unos enarbolan en defensa propia como parte de aquella oligarquía, y que otros lanzan acusando a quienes defienden a la oligarquía local. Es lo más parecido a lo que sucede en el presente con los medios de comunicación que juegan a ser el principal partido político opositor de nuestro país y algunas cosas que suceden afuera. Es raro, ¿no? Ayer apareció un mensaje firmado, entre otros, por el premio Nobel de Economía 1987, Robert Solow, por los profesores universitarios Branko Milanovic, Danny r o b r i c h bueno, y un montón de tipos que son economistas, que son muchos de ellos bien ortodoxos y que salen a enfrentar al juzgado de Grieza. ¡Qué raro! Sucede allí. Y aquí lo único que encontrás son piedras. Dicen los firmantes que la decisión de la Corte Distrital y especialmente el interdicto que está actualmente bloqueando a Argentina de realizar los pagos al 93% de sus bonistas podría causar un daño económico innecesario al sistema financiero internacional, así como a los intereses económicos de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Y ahí te lo comienzan a explicar. Resulta que hay tres formas de adaptarse a una renegociación de deuda: o lo haces por la ley de Londres, o lo haces por la de Luxemburgo, o lo haces a través de Nueva York. Resulta que las dos primeras ya, ya tienen cláusulas anti-buitre, ¿Mm? y la única que quedó socia de estos mercados. Es la de Nueva York. Y entonces estos economistas comienzan a observar que quizás Nueva York deje de ser el centro financiero de la economía del planeta porque se le ocurrió al señor Griesa armar esta locura. Y entonces salen con un comunicado durísimo contra el juzgado de Griesa. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? m i r a si ayer habían comenzado con tapas. Que hablaban de fracaso, de catástrofe y fundamentalmente de default, la palabrita que mejor le sienta a esta altura del partido. Esto tiene que ver con un juego a dos puntas. Le pegan, por supuesto, al gobierno nacional. Estamos prácticamente comenzando la campaña electoral, rumbo a las pasos y después hacia las presidenciales. Y no se iban a perder esta, esta oportunidad. Aunque pierda el país, aunque pierda el país, Ellos lo que buscan es destrozar al gobierno. Esto por un lado. Pero después hay otra historia que tiene que ver con mil millones de dólares. Y eso está planteado en los seguros de default de los bonos que también tienen los buitres. Alguien está operando y parte de esos mil millones se cobran en comisión. Aquí y allá. Por supuesto, es algo así como un buen pago por servicios prestados en las tapas. Default, default, default. Técnico o como se llame. Lo inventan, lo instalan, lo proponen. Standard and p u l s lo sella y los buitres lo cobran. Y encima, después cobrarían sus bonos. Estamos en el medio de un negocio redondo. Prohibido amanecer. De 5 a 7, algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. 5 horas, 6 minutos en toda la República Argentina ya han pasado de este primer día de agosto. De 2014. La semana está cerrando con una temperatura de 17 grados, 16,9. La humedad es del 98%. Atención si estás llegando a Capital, porque los accesos al centro metropolitano están reducidos a 6 kilómetros su visibilidad por fuertísimos bancos de niebla. Así que atención con esa historia. Sopla viento del noroeste. A 5 kilómetros por hora y la máxima prevista para el día de hoy es de 22 grados, un absolutamente primaveral. Mucho más primaveral será el sábado, que tendrá una temperatura máxima de 24, aunque después, por la tarde, terminemos la jornada con lluvia. El descenso de temperatura arranca el domingo, tiempo inestable por la mañana y una máxima de 18 grados. Y el lunes. El lunes tenés buen tiempo, pero ya una mínima de 8 y una máxima de 14. Arrancamos con un sábado de 24 y un lunes de 14. 10 grados de diferencia en menos de 48 horas. Así está la cosa, así termina esta primavera en pleno invierno en la ciudad de Buenos Aires. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde el patriarcado oligárquico de Buenos Aires. 750. Radio AM. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido. Amanecer. En AM 750. ¿De qué hablan las tapas de los principales matutinos porteños? Bueno, muchísimo Cristina y Kisilov. l Kisilov, l conferencia de prensa. Cristina hablando en c a s a de gobierno. Aumentos jubilados, la mínima, 3, pesos. 3.231 pesos. El tema internacional que realmente acapara a las secciones que hablan del planeta en los diarios porteños. Tiene que ver con el acuerdo de una tregua humanitaria de 72 horas en la franja de Gaza. Y en materia deportiva, y la NBA le terminó, le terminó por cerrar el sueño a un Ginoili que quería despedirse con la camiseta argentina en el próximo Mundial. ¿Mm? El hecho de no entender las, las razones del corazón. ¿Mm? Los Spurs. Equipo al que mano le dio todo y fue clave en la obtención de cinco anillos, no le dio esta posibilidad de jugársela. Una fractura por estrés es la que abre un abismo entre el sueño de Ginóbili y la dureza de los Spurs y la NBA. Hay una cláusula, es cierto, es todo legal, pero se escapa demasiado de las razones del corazón. Ayer comenzamos a presentarte Camino de Estrellas, el último trabajo discográfico de Verónica Condomí, y hoy terminamos con esa promesa. Vamos con el tema que bautizó esta última placa de una de las voces más representativas del folclore de fusión de los últimos 30 años: Verónica Condomí. どこ行くよりよし、かんたんこ、どこ行くよりよし、かんたんこ、どこ行くよりよし。 ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、o ーゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼ l ト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼ o ト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリト、ローゼリ o ローゼリト、ローゼ ごくりゅうし。 Los principales títulos secundarios de la etapa de El País de España t i e n e que ver con la Argentina. Argentina vuelve a estar en suspensión de pagos selectiva. Se enganchó el país de esta propuesta de Standard Poor's que inventó, porque esto no existía antes en la historia económica contemporánea, un término para poder de alguna manera definir qué hizo g r i e s a o qué no permitió g r i e s a Hasta este momento, suspensión de pagos selectiva o default selectivo no se había utilizado jamás. La necesidad de crear este, este eufemismo es para darle de alguna manera cierto viso técnico y legal al mamarracho de grieza. Argentina es desde el 30 de julio, dice el diario español, un país en suspensión de pagos s e l e c t i v a q u i é n lo plantea? La aseguradora de riesgo Standard Poor's. Detrás de eso, como te contábamos ayer, aparecen las declaraciones de los hombres del gobierno argentino. El país de España, como muchos diarios en nuestro país, primero le da entidad a una calificadora de riesgo y después a un Estado soberano. Desayunos. En España desayunan así.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 En desayunos, desayunos en s i e de 5 a 7, prohibido amanecer en AM 7.50 Ayer Estados Unidos y Naciones Unidas anunciaron una tregua de 72 horas en la Franja de Gaza, después que se viviera la ofensiva israelí más sangrienta de la última década. Sobre qué está sucediendo en la región, hablamos con Mustafa Bargouti, h él es miembro del Parlamento Palestino, ex candidato a presidente por el Movimiento Iniciativa Nacional de Palestina. Con él... Vamos a recorrer qué pasa hoy allí en el punto más caliente del planeta. Mustafa Bargouti, h ¿cuál es el, el cuadro de situación actual en la franja de Gaza? Bueno, la situación es muy tensa, la muy tensa y la gente está muy enojada con lo que está pasando en Gaza. Estamos viviendo manifestaciones en todo el país. El jueves pasado tuvimos la marcha más grande de toda la historia de Cisjordania, en Ramallah. 40.000 personas se expresaron pacíficamente exigiendo el ingreso a Jerusalén. El ejército israelí nos recibió con francotiradores, disparándole a los manifestantes. Hirieron a 211 personas. Y una fue asesinada. Seis se encuentran en situación crítica y otras seis perdieron sus ojos. El viernes pasado hubo otra manifestación en todo el país y otra vez el ejército de Israel mató a diez personas. Ayer tuvimos otra manifestación en Hebrón, en Belén y en todos los barrios de Jerusalén. Nos cuenta Bargouti que hoy. Van a tener otra demostración para juntar medicamentos y abastecimiento para los hospitales. Faltan agua, mantas. Está movilizado todo el país para ayudar a los que viven en Gaza. Para colectar material y a y u d a a las personas en Gaza. Y nos cerraba este bloque señalando que se están llevando a cabo negociaciones con los distintos grupos palestinos para empujar el cese del fuego. Finalmente, el cese del fuego llegó, no es lo que ellos están soñando, un cese del fuego definitivo. Será por 72 horas y después, y después habrá que ver qué se pudo negociar. Que se pudo pactar en estos tres días en una de las zonas más calientes del planeta. Le preguntamos por la represión constante del ejército de Israel en la franja de Gaza. El ejército israelí comenzó a disparar contra los civiles el 15 de mayo en Cisjordania, mucho antes del comienzo de los bombardeos sobre Gaza. Perdimos a gente joven, como Nadir m u b a r a y a Mohamed Abu Bajer, de 15 y 16 años, quienes estaban manifestando pacíficamente. Dos francotiradores les dispararon, uno en el corazón y otro en el pecho, y murieron instantáneamente. Después, el ejército israelí mató a 25 personas más de la misma manera, con armas de repetición. En especial cuando comenzaron las manifestaciones en Hebrón y en Jerusalén, cuando los colonos de Israel secuestraron a un chico palestino.、Uh -huh. Este chico fue secuestrado, torturado y quemado vivo por tres colonos israelíes. Eso, por supuesto, generó mucha furia. En nuestra población. Estás escuchando a Mustafa Barguti, h él es médico y, como político, es miembro del Parlamento Palestino. Fue candidato a presidente por el Movimiento Iniciativa Nacional de Palestina y su palabra nos va a acompañar hasta las 7 de la mañana. c i n c u e n t a aire, más más aire, aire, aire, aire. Más, más aire, aire, a e aire, aire, a i r aire, aire, aire, aire, a i e a i e aire, aire, a i aire, aire, Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750.、El、ámbito financiero te hace un, una especie de gran muestrario del planeta financiero y de la patria financiera. Cómo reaccionaron los mercados. Como único gran dato de esta historia en las últimas 24 horas de la relación Argentina-Fondos Buitre. El título central es Fuerte caída, no pánico en los mercados. Y avanza el plan de los bancos. Plan que, ámbito financiero, viene bancando como nadie en los últimos tres días. Contacto positivo de bancos extranjeros, dice el primero de sus títulos secundarios. Fondos de inversión proponen un canje. Para ahorristas, Lo que pasa con el dólar. Definen hoy si pagan seguros anti-default. Reaparece grieza. Hoy audiencia y oposición pide citar a Kisilov l al Congreso. ¿Mm? Ahí tenés prácticamente todos los títulos que, que tira hoy Ámbito Financiero para marcarte. Cómo reaccionó el planeta financiero y cómo reaccionó la patria financiera local. ¿Qué dice la razón? Bueno, es. Uno de los tantos diarios que hoy juega con la palabra default. Se activa el default aunque el gobierno no lo reconoce. El problema no es que el gobierno lo reconozca o no, el problema es si existe o no. No pasa por una discusión semántica. Y ahí es donde los medios quedan absolutamente los hay. La presidenta insistió ayer por Cadena Nacional en que se les pagó a los bonistas. No es un capricho, no es una insistencia. Se les pagó, se depositó. Hay 500 palos verdes que lo prueban. No es una frase. Sin embargo, te quieren hacer creer que es una frase caprichosa. g r i e s a convocó a una nueva audiencia para hoy en Nueva York. Críticas del gobierno a la propuesta de los bancos. Y lo que nosotros le venimos reclamando. A la razón y a tantos otros. Y ustedes. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque hablar prácticamente de, de un país en el que no habitan o de ser corresponsales extranjeros en su propio país, y la verdad que uno ya está un poco cansado. Título principal de Tiempo Argentino: Cristina, somos un país viable. Por eso nos quieren tumbar. La mandataria afirmó que los holdouts tienen una sentencia usuraria y recordó que hace 10 años Néstor k i r c h n e r ya advertía sobre la necesidad de ponerles freno. Decir que estamos en default es una pavada atómica, dijo Kisilov tras destacar que el gobierno no se opone a un acuerdo entre privados, pero que lo hagan con su plata. g r i e s a convocó para hoy a una nueva audiencia. Más de 100 economistas internacionales, entre ellos el Nobel Robert Solow, pidieron al Congreso de Estados Unidos que frene el fallo del juez de Nueva York. Otro aumento d jubilados, la mínima será de 3.231. Cuando Kisilov dijo. Bueno, muchachos, si quieren hacer un acuerdo entre privados que lo hagan, pero que lo hagan con su plata, es porque ayer denunció el ministro de Economía, cosa que no aparece como título central en las tapas y tampoco en la primera plana de aquellos medios que apostaban a que los bancos privados nacionales sean el nuevo San Martín, el salvador de la patria. Bueno, lo que denunció Kisilov tiene dos aspectos muy interesantes. El primero, que es el más grave. Es que pretendían hacerlo con los seguros de los depósitos. Con tu guita, con la mía y con la de todos los que tienen depósitos en los bancos. Punto uno. Fundamental. Hacen negocio con tu guita. No van a ningún riesgo. Si la pierden, perdieron el depósito, el seguro que se arma sobre un porcentaje muy chico de tu depósito. ¿Mm? Algo que. Nació con la crisis del tequila en tiempos de Caballo en 1995. Y punto dos, cuando tanto se habla de Brito, de Brito, de Brito, de Brito y del Banco Macro, estás hablando de un banco que tiene casi o poco más del 30% de sus acciones en poder del Estado. Y esto sucede con muchas empresas, bancos o no bancos. El Estado tiene el 9% de Clarín. ¿Cómo? Bueno, con la estatización de las AFJP. A partir de esa estatización, aquellos que habían hecho muy buena amiga con las AFJP y le habían vendido parte de su patrimonio, ahora eso lo tiene el Estado. Por lo tanto, cuando hablamos a veces de privados en nuestro país y se llenan la boca estos privados hablando mal del Estado, estos tipos viven gracias al Estado. A ver, por ejemplo,、eh, la polémica Lanata Víctor Hugo. ¿Mm? Cuando Lanata le dice a Víctor Hugo, yo quiero saber cuánto ganás porque yo te pago el sueldo. Fíjate vos qué interesante. Porque ese yo te pago el sueldo tiene que ver con algo que Gatilla Telesur. Y Canal 7 no puso un mango en esa historia. Recibió la señal de desurda porque lo canjeó por los fierros. Puso las cámaras. Para que se haga ese programa en Brasil. Ahora, le podríamos reclamar a la nata, nosotros, saber cuánto gana, porque el 9% de Clarín es del Estado. Y podríamos decirle, mirá, yo te pago el sueldo. Fíjate vos cuántas cosas hay que saber a esta altura del partido para entender el entre líneas. De algunas cuestiones ligadas a empresas privadas que viven todo el tiempo de la teta del Estado. Plata, plata, plata, platita, cosa、ah, de dinero. Los billetes tienen vida útil según su valor. Los billetes de menor denominación duran menos tiempo que los de alto valor por la simple razón que están en mayor circulación. Un billete de 100 pesos tiene una vida útil de 19 meses, mientras que los de 500 pueden llegar hasta los 4 años y medio, destacan datos del Banco de México. El Bancico ha lanzado programas para cuidar los billetes y alargar su vida. Sin embargo, los bancos están obligados a cambiarlos en el momento en que están deteriorados o en mal estado. Time is money. El tiempo es un maní. Choreamos a los l i e n u t s i e n 7.50 de 5 a 7, prohibido amanecer en AM750 Mañana a las 23 tendremos el segundo capítulo de Firmado Eva Perón. Un trabajo que comenzamos la semana pasada para redescubrir, para analizar a Evita a través de su palabra, juntando gran parte de todos los discursos que dio entre 1946 y aquel póstumo del 1 de mayo de 1952. Hay un eje. Que agregamos, que sumamos a esta historia, no solamente vas a escuchar a Evita, sino también a, a dos invitadas muy especiales, que fueron parte de las cátedras populares del Ministerio de Desarrollo Social el último lunes en el auditorio de Radio Nacional, analizando a Evita: Alicia Kistner y Teresa Parodi. e Evita, sin duda, fue una. Estuvo marcada para, para hacer transformaciones, de eso no tengo ninguna duda. Pero igual no d e j o de sentir pena, bronca,、uh -huh. por la discriminación que se le hizo y a c u a n t o s hoy todavía a veces se le hace por el solo hecho de no tener ingresos. Cuando no se ve a la persona como persona, ¿no?、Eh, cuando decía、eh, los sirvientes,、uh -huh. yo me acuerdo en. los Hogares de la Secretaría de la Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, los libros, esos gruesos donde los chicos que ingresaban por no tener、eh, este, fondos o demás,、eh, o la familia era muy pobre, se le ponía profesión, le determinaba un dedo desde no sé qué lugar, profesión sirviente.、Mm. A ver, esa Argentina. Este, que solo fue para unos pocos.、Sí. Es Argentina de las minorías que siempre a veces están, ¿no? siempre solapadamente. Y yo le pediría también a los que piensan eh, eh, de esa manera reducida que abra, hagan un esfuerzo para abrir sus mentes, porque la verdad que, que los niños y niñas de nuestro país. Se merecen todos los derechos. Y esa discriminación que sufrió Evita y tantos otros no tiene lugar en este país que es nuestro,、uh -huh. donde está el Proyecto Nacional, donde a partir de 2003 Néstor la luchó con todo, Cristina, que tiene un coraje tremendo, ¿viste? como lo tuvo Evita, ¿eh? uh -huh. porque Evita fue una mujer coraje, sí señor. Evita fue. Eh, una transformadora, una rebelde. A mí me encantan los rebeldes que transforman, ¿no? los rebeldes que, que hacen cosas. Y la verdad, que ese a negro de tatuya me encantó, me、Fuente. encantó. Viste que uno、eh, tiene muchas historias de vida、sí, sí. en la vida.、Sí. Yo me acuerdo que、eh, yo a mi mamá me sabían. Yo creía que Evita era una santa, ¿no? Entonces, cuando encontré un libro de Evita, era una santa.、Mi、mamá me quería explicar lo que había sido Evita, con todo, todo muy bien y demás. No, para mí es una santa, como niña que claro, podías claro. Este, vivenciarlo. ¿Qué sé yo? Evita fue todas esas cosas: fue una rebelde, fue una, un, fue una santa, fue una transformadora,、eh, fue una niña que. Hasta el final de sus días llegó ese espíritu, ¿no? Pensaba en una anécdota que alguna vez leí sobre aquella época de Eva llegando a Buenos Aires y deslumbrándose con la ciudad. Caminó hasta un bar y entró y le preguntó a los parroquianos por un hotel o una pensión donde ir a parar. Los parroquianos la vieron jovencita, la vieron casi perdida, tímida, y entonces le dieron una dirección. Fíjate. Qué paradójico. Le dan la dirección la, que era la residencia en ese momento del de presidente de la nación, que es donde soy actualmente la Biblioteca Nacional. Le dijeron que ese era un hotel. Entonces ella fue a ese hotel, que ella creía que era un hotel, y golpea. Y ¿no? la atiende, por supuesto, el, el, el, el mayordomo. ¿Ves? Se le ría a carcajadas. ¿no? Fíjate el destino de esa mujer. Después vivió. allí, Murió allí, o sea, aquel hombre despiadado que le quiso jugar una mala pasada la mandó un tiempo antes al lugar que iba a ser su destino en la historia de este país. Desde qué lugar Eva sigue presente, mostrándonos con su ejemplo y su pasión, de qué lado se piensa o se debe pensar la historia de. Para construir el país que realmente nos merecemos. Como se mira, la historia es como se mira exactamente ahora. Cinco horas treinta cinco y minutos en toda la República Argentina. Ya han pasado de este viernes primero de agosto de dos mil catorce... Si estás comenzando a armar tu día a esta altura del partido, la temperatura r o s a los diecisiete grados, dieciséis nueve... La humedad es muy alta, del ciento... Visibilidad reducida. Casi a la mitad, a 6 kilómetros, y esto tiene que ver con fuertes bancos de niebla. Sopla viento del noroeste a 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 22 grados. El sábado, máxima de 24, pero cierra la jornada con lluvia. El domingo, arranca inestable y termina con 18. Y el lunes, descenso de temperatura, una mínima de 8, una máxima de 14. Verónica Condomí. De Camino de Estrellas, su último trabajo discográfico, una muy linda versión de Campana de Palo. Antes te daba los datos que tienen que ver con la Argentina, que expone la gente del de país de España. Resulta que hay un dato que es realmente lo más importante, que viene desde la península y que no está en la tapa del país. ¡Qué raro! Un empresario español confesó el pago de comisiones. Para la campaña electoral de Mariano Rajoy en el año 2004. Y esto en la t a p a del país no está. Ahora, jugar con la palabra default y con la Argentina sí tiene una presencia significativa en primera plana del diario madrileño. Resulta que este empresario. Aseguró haber pagado comisiones al Partido Popular a cambio de contratos de publicidad y mailing por las elecciones europeas y generales del año 2004, las primeras en las que Mariano Rajoy compitió como candidato a presidente del gobierno. Lo dicen todos, y el que lo calla es el país de España. e i s h i l o v bueno o malo? Malísimo. ¿Kishilov es beso y amor? No, de ninguna manera. a e Kishilov marxista, leninista, patilludo, menchevique? Más o menos. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. <risa> Gustavo Campana. Hasta las 7 de la mañana. En AM 750. Siempre te decimos que es muy peligroso el juego de crónica popular, muy a la hora de armar una suerte de realidad paralela cada 24 horas. Y si hay un condimento en la etapa de los tres que cada tanto les da una manito para esto, es Diego Armando Maradona. El 70% de la etapa de crónica es Diego Armando Aren. d Maradona la pasa bomba antes de volver a Dubái. Cena con Verónica Ojeda, pero coquetea con otras rubias. Una cordobesa y la otra santa cruceña. La tapa para los cuatro. El documento gráfico de la tapa para los cuatro. Para Diego, para Verónica Ojeda y para las otras dos rubias. Como título secundario, dice: Cristina le puso los puntos a los fondos buitre y anunció aumentos a jubilados. La suba será. De un 17,21 desde el mes de septiembre y la mínima se va a 3.231. Nueva York, mucho más chiquitito todavía, el nefasto juez Griesa convocó a otra reunión. Mirá el espacio que se lleva Diego Armando Maradona y lo que tenga ganas de hacer en Buenos Aires, y cuál es el, la porción de tapa que le regala a Fondos Huitre y a Griesa. Anuncia también que se casa Aldo Rico con una mujer mucho menor que él. Insisto, ¿eh? la construcción de una realidad paralela es muy compleja. Bueno, te agrega también: s i n o b i lee otra vez sin mundial, lo bajó San Antonio y te habla de la muerte de Jorge Jacobson. El periodista sufrió un paro cardio cardiorrespiratorio cuando festejaba el cumple de su nieta. Te agrega. Te agrega crónica. Murió Jorge Jacobson. Diario Popular. Cristina comparó a los buitres con misiles financieros. Aseguró que impedir que alguien pague no es default. La cesación de pagos no existe. Y comparó la actitud de los fondos con la situación en Gaza al afirmar que esto también es violencia. Son misiles financieros que cuestan vidas, sueños e ilusiones. El otro 50% de tapa. Dice el adiós agrondona. Distintas personalidades de todos los ámbitos despidieron al dirigente. Y en la foto de tapa los ves en su auto a Alfio Basile junto a Mostaza Merlo llegando al predio de s a i z a El remate de este dato es: la sucesión en la AFA abrió un abanico de candidatos. Por supuesto que popular tampoco se iba a perder a Diego. Maradona, dos puntos: todavía soy un hombre libre. Minimizó la relación con la joven y aclaró que la reconciliación con Ojeda está cerca de pasar. No me dice con qué joven, sí me agrega que se trata de una modelo con la que anduvo a los besos, así textualmente lo plantea popular, pero nada más, no hay otros datos de esta joven que se repite en la etapa de crónica. Se agrega en el marco de espectáculos, política o algo que se le parezca, Luli Salazar se pelea otra vez por redrado. San Lorenzo es un ciclón de felicidad, finalista de la Copa Libertadores. El plantel fue recibido por hinchas. Van a tener que matarnos para sacarnos la copa, dijo Bausa. Jubilaciones aumentan un 17,21 desde septiembre. Y murió el periodista Jorge Jacobson. Sufrió un infarto, dice la t a p a de Diario Popular. El título más importante a seis columnas del diario La Nación consigna: n La presidenta cerró definitivamente la negociación con los fondos buitre. Si hay algo que no planteó la presidenta, y mucho menos Kisilov, quien además. Abrió siempre la posibilidad de diálogo, lo dijo textualmente en su conferencia de prensa en el día de ayer, reiterando lo que ya había dicho en la conferencia de prensa en el consulado argentino en Nueva York, 24 horas antes: es que Argentina está dispuesta a dialogar siempre. En ningún momento la presidenta dijo cerramos definitivamente la negociación con los fondos buitre, sin embargo, la construcción del título de la nación. Pasa por esa calle. Y dice, lo hizo en un mensaje por cadena en el que también invalidó las gestiones de bancos privados para comprar la deuda de los holdouts. Invalidó gestiones de bancos privados si es que esas gestiones se hacen con la guita de los depositantes. No es lo mismo decir, invalidamos la gestión. Se invalida la gestión con la guita del seguro de los depósitos, no con la guita de los bancos. Fíjate cuántas cosas hay que estar aclarando todo el tiempo. Y no se trata de una cuestión ideológica. Es una cuestión técnica. Desde lo periodístico, la diferencia entre mentir y pensar distinto es abismal. Por lo tanto, si hay que hacerle correcciones a algunas tapas, tienen que ver con las mentiras, no con que piensen distinto. ¿Mm? Y te agrega. Grieza convocó para hoy a una nueva audiencia. El remate es derrumbe de los mercados.、Eh, el editorial de Carlos Pañi en Tapa. Bueno, imagínate la panzada que el tipo se hace por estas horas señalando el alto costo de un capricho ideológico. No cerrar con los buitres para Pañi, para la nación, es un capricho ideológico. Cuando estamos hablando. De que la activación de la cláusula RUFO le puede salir al país cerca de 500 mil millones de dólares. A eso la nación le llama capricho ideológico. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Horada 5, 50 minutos. Humedad del 98%, temperatura 16 grados, nueve décimas. Se realizará una nueva audiencia entre los fondos Buitre y la Argentina. El encuentro convocado por el juez Tomás Griesa tendrá lugar a las 12, hora de nuestro país. El objetivo será discutir cómo las partes deberán proceder de aquí en adelante. Aumentan los peajes en autopistas porteñas. Las tarifas se incrementarán en un 16,5% promedio, variando según horarios pico y vías utilizadas. En tanto, se mantendrá el descuento para usuarios de pago automático. De afuera. Comenzó una tregua de 72 horas en la Franja de Gaza. Tanto el ejército israelí como el movimiento palestino h a m á s acordaron un nuevo cese al fuego desde las 2 de este viernes sobre Argentina. El anuncio lo hizo la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Mary Harf, a través de su cuenta de Twitter. La funcionaria agregó que delegados israelíes y palestinos irán a El Cairo para negociar un cese al fuego definitivo. Al menos 22 muertos en Taiwán por varias explosiones de gas. Las autoridades atribuyeron la tragedia a una fuga a través del sistema de alcantarillado de la ciudad de Kaohsiung, al sur de la isla. Equipos de bomberos y cientos de soldados se desplazaron a las zonas afectadas para colaborar en las tareas de rescate.、Pelota. Inhumarán los restos de Julio Grondona en el cementerio de Avellaneda. El velatorio del presidente de la AFA se extenderá hasta el mediodía en el predio de Ezeiza. Sus restos descansarán junto con los de su mujer, Nelida Pariani. Lionel Messi y Joseph Blatter arribarán al país para despedirlo. Humedad del 98%, temperatura 16 grados, nueve décimas. Tatiana k u s h n i r 750 a v a n z a n z a Derecho a la información. Más de mil móviles y 8000 hombres incorporados al Comando de Prevención Comunitaria en 28 municipios desde que se decretara la emergencia en seguridad. Repito, más de mil móviles y 8000 hombres. Incorporados al Comando de Prevención Comunitaria. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: Qué rico que es este tipo. Para Gastón Moscardelli, todos los caminos conducen a la plata. Y claro, porque ahora, en vez de ganar uno, puedes ganar cuatro. ¿Eh?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 Mientras en la Franja de Gaza se viven las primeras horas de estas 72 del cese del fuego pactado, vamos a la segunda parte del diálogo con Mustafa Barguti, h miembro del Parlamento Palestino, ex candidato a presidente por el Movimiento Iniciativa Nacional Palestina. Arranca contándonos cómo se agudizó en los últimos tiempos la relación con los colonos en Cisjordania. No p a s a una semana sin que los colonos o e って、j é r c i t o maten a civiles p な l e s t i は o s Se t r a t a de la ocupación más l a は g a de la historia moderna, ocupación que ya lleva 47 años y que se transformó en una especie de apartheid israelí. En todos los aspectos de la vida cotidiana encontramos dificultades. En Hebrón, los grandes barrios están cerrados, más de mil tiendas están cerradas. Y en los últimos 20 años, la zona está controlada por 400 colonos ilegales. 25 mil personas murieron en los últimos 20 años para beneficiar a esas 400 p e r s o n a s Uh -huh. Más del 60% del territorio está ocupado por el ejército o por los colonos en Cisjordania y están controlando el 90% del agua y todos los aspectos de la vida de los palestinos. Estamos obligados a comprar todos los bienes al precio del mercado israelí con un impuesto diferencial para los palestinos que encarece todos los productos al doble. Nuestros ingresos son 1100 dólares per cápita y en Israel. 34 mil. Estamos obligados a pagar por nuestra agua, el doble del precio que pagan los israelíes. Soportamos un sistema de racismo y discriminación. La mayoría de las calles son de uso exclusivo para los colonos y las fuerzas israelíes. Podrían darnos seis meses de prisión si osamos usarlas. No tenemos acceso a Jerusalén, donde están los hospitales más grandes y los lugares de rezo para musulmanes y cristianos. Nos prohibieron la entrada para rezar en Jerusalén. El encierro transformó nuestro lugar en guetos. Y ahora Israel está llevando esta guerra horrible en Gaza, que tiene un saldo de 1.783 personas, mayoritariamente mujeres y niños muertos. Y tenemos más de 7.000 heridos. 私たちはもう1000人。 Por el bombardeo que caía sobre el barrio. Mataron a 17 e hirieron a 200. Una mujer estaba gritando en la oscuridad y cuando pudo ver, encontró a uno de sus hijos decapitado y al resto herido. Eliminaron a 30 familias enteras. Lo que quiero decir con esto es que estas 30 familias fueron borradas por completo de la faz de la tierra. Porque fueron f o r a d a s de sus casas. En s h e j a a m a t a r o n abuelos, padres, hijos, nietos, toda la familia. Los crímenes son indescriptibles. Destruyeron siete hospitales, 90 escuelas y la única compañía de electricidad. Gaza está mayoritariamente sin electricidad. Atacan equipos móviles de primeros auxilios. Atacaron tres ambulancias y las incendiaron. Atacaron a periodistas que fueron a cubrir las masacres. Las masacres son casi un acto de genocidio. Israel no podría hacer todo esto si el mundo no guardara silencio por todos estos crímenes. Por ejemplo, imagínese que la mitad de los barrios de Buenos Aires está ocupado por un ejército y les dijeran que tienen que dejar sus casas o los vamos a matar. Cuando dejan sus casas, son demolidas. El 40% de Gaza vive en estas condiciones. Están destruyendo una casa detrás de la otra. En algunos barrios, como Sujaya, han sido eliminadas completamente. Y cuando van a los refugios, Israel ataca a los refugios. Hasta ahora atacaron tres y mataron entre 15 y 19 personas e hirieron. A centenares. Estás escuchando a Mustafa Barguti, h miembro del Parlamento Palestino, ex candidato a presidente por el movimiento Iniciativa Nacional Palestina. En el nuevo punto que vamos a tratar con él, Aparece el tema del boicot, que es algo así como la única pelea que puede dar gran parte del pueblo, el boicot a los productos de Israel. Mustafa Barguti h y esa guerra, chiquitita, pero que ellos creen que de alguna u otra manera puede llegar a causar un muy buen efecto a mediano plazo. はい、yes. well,。 Serán libres hasta que termine la ocupación. Hace seis o siete años, el movimiento tuvo un salto importante y ahora se está multiplicando por todo el mundo. Israel está teniendo pérdidas sustanciales, entre 10 y 16 mil millones de dólares por año. El movimiento tuvo un golpe muy importante hace seis o siete años. Este boicot tiene diferentes formas. Una es boicotear los productos israelíes. Otra abarca a sólo los productos en los asentamientos, los que son producidos en los asentamientos. Y otra forma es boicotear la industria militar de Israel. Es un movimiento creciente. Está acompañado por una campaña de boicot adentro del territorio palestino. Nuestra estrategia es. Está basada en que nosotros no podemos alcanzar nuestra libertad sin que la ocupación pague un costo, y pensamos que ese costo puede ser la resistencia popular, la campaña del boicot y la unidad palestina. El sistema es similar al que se usó para el apartheid en Sudáfrica. Esto es muy similar. Al apartheid sudafricano. Cuando nos visitan sudafricanos y nosotros les decimos que nos pasa lo mismo que a ellos, nos suelen decir que esto, esto es mucho peor. El BDS es muy similar al BDS que fue creado para b o q u a r el sistema apartheid en s u t h f r i c a Y uno de los c o n t r i n t e s más importantes a esta campaña es el pueblo y el gobierno de s u t h f r i c a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 Más aire, siete cincuenta. Más aire, siete cincuenta. Siete cincuenta. Más aire. Más aire. Más aire. 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Dice página 12 en tapa: sí hay un país viable. Y ese es la Argentina. Hoy es 31 de julio y el mundo sigue andando igual que Argentina. Dos textuales de Cristina k i r c h n e r en la etapa de página 12. La presidenta expresó、eh, este, este dato de un país viable y que la Argentina sigue andando, pese a que es 31 de julio y era la fecha en que todo estallaba por el aire, sigue andando en referencia al vencimiento del plazo para que cobren los bonistas. Pidió unidad monolítica. Frente al futuro. Se mueve para arriba. La presidenta anunció que, por la ley de movilidad, la actualización semestral de las jubilaciones será del 17,2, con lo cual la mínima será de 3.231,63 a partir de septiembre. Y la media, la media, 6.746,15. 6.746,15. Es interesante el dato que agrega. Eh, página 12, porque generalmente lo único que se plantea es la mínima. ¿m? Y tenés una franja enorme de jubilados con 6.746. Dentro de la mínima, no solamente tenés a, a quienes se habían jubilado con la mínima antes del año 2005, sino también a casi dos millones y medio de personas que no tenían sus aportes y que. A través de la, la ley que generó el k i r c h n e r i s m o y que ahora pretende ampliar para prácticamente llevar al 100% de los jubilados sin aportes una jubilación, ahora están recibiendo. ¿m? En realidad, ahora no, hace ya casi una década que están cobrando. ¿m? Y esto es parte de un planteo que para la oposición se llama gasto. Se llama inflación, porque prácticamente te están señalando que sin estos dos millones y medio de jubilados nuevos, sin la asignación universal por hijo, sin el plan Progresar y procrear, y prácticamente no tendrías inflación. Lo que es mentira. Reducir la inflación al gasto público es un absurdo, porque. El planteo sería: bueno, bárbaro, vamos entonces a restarle la jubilación a estos dos millones y medio de adultos este, que ya están poniendo un pie en la tercera edad y a ver qué pasa. Vamos a sacarle la asignación universal por hijo a quienes la reciben y a ver qué pasa. Vamos a quitar la asistencia a quienes no son alcanzados por el trabajo y la inversión privada y a ver qué pasa. ¿Qué sé yo? ¿No? Se crearon 6 millones y medio de puestos de trabajo. Se puede congelar la economía. Vas a quedar con una inflación, te diría, en números negativos, como sucedió en algún momento de la era Caballo. Pero claro, era la paz de los cementerios. Esa historia, te recuerdo, terminó con un 24% de desocupación. Vos tenés que elegir qué modelo querés. Pero también tenés que observar que en un tiempo donde todo el mundo, a través de paritarias, Consigue anualmente, y yo te diría, equiparar la inflación, volvés a tener poder de compra. Poca gente tiene poder de ahorro, es muy cierto, pero casi todos tienen poder de compra. Ahora, ante muchas más personas que tienen poder de compra, por ejemplo, dos millones y medio de jubilados, por ejemplo, quienes reciben la asignación universal por hijo, que por supuesto no pueden ahorrar. Y eso se vuelca al consumo. El poder de compra se multiplica por millones de personas. ¿Cuál es la opción de los formadores de precio? s En lugar de invertir para ganar más con la multiplicación de ventas, lo que te hacen es aumentar los precios, producir lo mismo y ganar más. Entonces, ¿es el gasto público? No. Ese es el verso, el histórico verso. Lo que necesitamos es sincerar la economía, pero algún día que ese sinceramiento no juegue para nosotros. Porque este sinceramiento, donde siempre parece que el gasto público es el causante de todos los males, y bueno, muchachos, es un gran absurdo. Vayamos a las corporaciones, vayamos a quienes cartelizan el precio de los principales productos de la canasta familiar. Vayamos a Mastellone, ¿no? un tipo que produce casi el 80 o 85% de la leche que se consume en la Argentina. No solamente a través de la Serenísima, sino a través de sus marcas satélite. Y vayamos a golpear, a golpear la e puerta. Y maestro, vamos a terminar con el monopolio. ¿Sabes cuántos hay de esos? Prácticamente todos los productos de la canasta familiar lo manejan 10 corporaciones. Y entonces, vamos a golpear las puertas del palacio. Vamos a exigir a los pibes que, en lugar de producir lo mismo y aumentar los precios para ganar más, produzcan más para ganar más. Y vas a ver cómo se va a terminar la inflación. El último título de página 12 dice: La justicia del consumidor. El Ejecutivo mandará al Congreso proyectos para crear una instancia de conciliación obligatoria. Entre usuarios y empresas, y una autoridad que podrá otorgar indemnizaciones. El último dato de etapa, ahora sí, está referido a Julio Grondona. El último adiós en Eseiza. Macherano, s Maxi Rodríguez, Basile, o l a Ticuechea, entre otros que formaron parte de una enorme lista de personalidades del fútbol argentino, pasaron por el velatorio de Julio Grondona. Un poco lo que te decíamos ayer. Abriendo un paréntesis en la, en la tapa de página.、Eh, Grondona fue un mal necesario, pero lo apuntaló en la foto de familia casi todo el fútbol argentino. Si vos repasás todos los que pasaron por el velatorio y haces una lista, una listita chiquitita, con los que no fueron, fueron todos y no fueron tres o cuatro. Por lo tanto, todos esos que fueron representan. A un enorme listado de cómplices que hicieron posible que Grondona existiera. No cabe ninguna duda. Como te decíamos ayer, el hombre no estuvo solo. ¿Fue el capo? Sí, claro. Sí, claro. Pero la banda, los que fueron parte de la banda, es muy larga. En el grupo que estuvo en el velorio, sumás de todo: sumás los laderos más cercanos y sumás los aplaudidores. Pero en el velorio estuvieron todos. El fútbol argentino representado casi en un 90%. Los que no fueron, tres o cuatro. Frases de políticos. Voy a poner a la Argentina en orden y vamos a crear un millón de empleos. Rodríguez Sá, diciembre de 2001. Frases de políticos en AM 750. De 5 a 7. Campana. campana. Campana. Campana. Gustavo. Gustavo. Gustavo. campana, Campana. Campana. Campana. Campana. campana. campana. Campana. campana, campana, campana. Mañana a las 23, segundo capítulo de firmado Eva Perón, Funes el Memorioso, recordando Evita por Evita a través de una síntesis de sus discursos 1946-1952. Y en este segundo capítulo sumamos como invitadas a Alicia Kistner y a Teresa Parodi. Dos miembros del gabinete que estuvieron en la cátedra o en el marco del ciclo Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo Social, recordando Evita el último lunes en el auditorio de Radio Nacional. Pero Evita no renunció, porque esto lo siento así. A Evita, todo ese entorno que existía, la obligó a renunciar, porque de Evita se debía a su pueblo. Y aunque estuvi estuviera muy enferma, yo estoy segura. Que ella quería responder a su pueblo. Bueno, esto abre un montón de discusiones, bueno, podemos seguir. Sí, sí. Pero, pero es así. Y, este, y, y、eh, realmente este, yo creo que uno se sintió en esta escena, ¿no es cierto? Llevada por, por todas estas situaciones. Y yo te voy a decir algo: vos hablabas de la familia. ¿Cómo, cómo entra el peronismo? ¿Cómo lo empiezo a sentir yo, ¿no? Eh, mi abuelo era un arraigado, arraigado, conservador, ¿no? Después,、eh, tomando nota voz de todas esas cosas, tuvo la mala suerte que su madre se enfermó y,、eh, y pidió. Nosotros vivimos en la Patagonia, aviones y eso no existía, se venía por tierra. Y le pidió este, a Eva una solución para el problema de, de su mamá y le mandó un avión. No、hubo más peronista que mi abuelo y obviamente todos los que, que vinieron después, ¿no es cierto? Es t a es una anécdota donde, mira vos, ¿no?、Eh, así desde lo, desde lo familiar, r c o m o no preguntó quién era mi abuelo? Porque si preguntaba, más vale que, viste, no, no sé, no,、eh, sintió la necesidad, ¿no es cierto? Y le dio esa, esa respuesta. Y Evita era así. Evita Se quedaba hasta cualquier hora.、Eh, yo, la verdad, que siento admiración, cariño, pasión, amor por esta mujer.、Eh, cuando me nombraron ministra y me tocó estar en ese edificio donde en el segundo piso dio sus palabras de renunciamiento forzado,、eh, sentí que. Estaba、eh, en un lugar especial. Perdónenme, pero se lo tengo que decir, ¿no? Porque acá uno tiene que decir lo que siente. Y después, cuando uno, Cristina, con todo su amor, puso esas dos imágenes de Evita, digo, esta es la casa de Evita, así tenía que ser. Y bueno, y todos los pisos tienen algo que ver con nuestra querida Evita. Y un día, y les voy a contar esa anécdota, que algunos la conocen porque saben, este, un día. Me dice Chachi, mi jefe de gabinete, que、Ocho. vos la conocés. Mucho. Me dice, Che, Alicia, mi sobrina Martina, cuatro años tenía en ese momento. Este, siempre me habla de, de, de la mujer que te está ayudando a vos que la quiere conocer, ¿viste?、Eh, una rubia que s i yo, nosotros en el piso 14, donde estoy yo, no hay ninguna rubia salvo la que habla. <risa> la que habla. <risa> Hizo traela así. Así vemos que este, capaz que se equivocó de piso. A ver quién trae, la que conozca, ¿viste? Como, bueno, la trae y cuando entra la señala a Evita. Dice, esta es la mujer que ayuda a Alicia. Las generaciones que conocimos un poquito, apenas nada, casi a Eva, como la mía, por ejemplo, yo era muy chica cuando murió, pero recuerdo perfectamente el día de su muerte porque estaba en la escuela. Y me dejaron ir a mi casa. Y las monjas, quiero decir, estas monjas de esta escuela, no digo que todas sean iguales, estaban contentísimas, ¿no? Y, pero igual lo disimulaban. Y, y yo me acuerdo que me fui a casa y, y la que estaba triste, muy triste, era mi abuela, porque mi abuela era peronista escondida. s Porque mi casa era radical. Y entonces mi abuela tenía una foto de Evita debajo de los pañuelos que colgaba en la puerta de su ropero. Y yo era mi cómplice porque ella me dejaba que yo la mire, corría los pañuelos y la miraba Evita. Y me emocionaba porque me parecía que era buena. Porque sonreía con una sonrisa tan franca y tan serena al mismo tiempo que me parecía una persona buena. Entonces me acuerdo perfectamente de ese día, me acuerdo de todo lo que pasó después de ese día. Y cuando pude abordar, adolescente ya, me enamoro del peronismo, como se enamoró la gente de mi época, de mi juventud. Tomamos esas banderas, soñamos y militamos palmo a palmo la Argentina, de aquel lugar, para. Para hacer posible ese país justo, libre y soberano que, que nos dijo Evita que debíamos construir. Y vos s a b e s Alicia, que cuando tu hermano viene, déjame que te hable de ese lugar familiar, porque me parece que en este espacio podemos hacer eso. Tu mano viene aquel día y toma y la palabra y nos dice: apasionado, vengo a proponerles un sueño. Yo sentí que era ese sueño de todos nosotros que nos dejó en el corazón Evita y que tomábamos a través de él y que lo íbamos a hacer porque él tenía una convicción que era emocionante. Seis horas y dieciocho minutos, ya han pasado este viernes, primero de agosto de 2014. La temperatura para capital y alrededor es rozando los 17 grados, muy alta, ¿no?, por esta altura del año. La humedad. Altísima, 98%. Visibilidad todavía reducida a 6 kilómetros por acción de los bancos de niebla. Y el viento es del noroeste a 5 por hora. La máxima para hoy, 22 grados. Y nada de paraguas en el ámbito metropolitano. El sábado, paraguas a mano por la tarde y la noche. Con una máxima de 24. 24. Primavera, primavera. En el arranque de agosto. El domingo, una mínima de 11, una máxima de 18. Dicen tiempo inestable por la mañana. El lunes, sol, todo bien, pero una mínima de 8 y una máxima de 14. O sea, vamos a estar con 10 grados menos entre el lunes y el sábado. ¿Mm? Es el fin de la primavera, el próximo lunes, en pleno invierno. Verónica c o n d o m i te estamos presentando los temas de su último trabajo discográfico, Camino de Estrellas. か o l o e l color。 ローゼリーとローゼリーとローゼリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリーとローゼリーとローゼリーローリロリロリロリロリロリ 「どうしたり」「どうしたり」 Efecto se da por exceso de hierba y el mate se termina demasiado pronto. Yo lo he vivido muchas veces. El remedio es sacarle un poco de hierba, ¿no? Hacerlo bostear. Cuando el mate se hace corto intencionalmente, implica una mayor frecuencia en el cebado que cuando se trata de una cebadora. También resulta en un mayor intercambio de miradas, de palabras y de pases de manos entre ella y el agasajado. El significado sería, quiero verte más seguido. El mate corto. Jaque Mate en 750. Queridos amigos. Buen día, la 750. Hola muchachos, buenos días. Miren, eh, eh, 50 y 50 es lo siguiente. Siempre es un placer escucharlos y un placer lo que eligen. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes, oyentes. Aire 750. Se los agradezco. Gracias, eh. Chao chicos. Fuentes y Monumentos, e N750. La Fuente de la Doncella, o Fuente Catalana, obra del artista barcelonés Josep Limona Bruguera, realizada en mármol blanco, escultura a escala real que reproduce a una mujer desnuda sacando agua de un pilón. Fue donada por la Colectividad Catalana Argentina en 1931. Actualmente se encuentra en el Parque Rivadavia. La Fuente de la Doncella o Fuente Catalana. Vamos a las Fuentes en 750. Gustavo Campana hasta las 7 de la mañana. En AM 750. Mientras rigen en la Franja de Gaza las primeras horas de las 72 del alto del fuego, seguimos escuchando a Mustafa Barguti, h miembro del Parlamento Palestino, excandidato a presidente del Movimiento Iniciativa Nacional de Palestina. ¿Cuál es la relación con el pueblo argentino? ¿Cómo se sigue a la distancia la palabra de nuestra presidenta? Gracias. Primero, déjame a g r a d e c e a usted en Argentina.、Uh -huh. Quiero agradecer al pueblo y a la presidenta argentina, a la que tuve la chance de conocer personalmente por dos razones. Primero, por reconocer a Palestina como un Estado independiente, y segundo, por su intención de retirar a su embajador de Israel a causa de las masacres. También quiero agradecer al pueblo argentino por su solidaridad con los palestinos. Nos cuenta Mustafa Barguti. h Que estuvo en nuestro país acompañando al músico Daniel b a r e n b o i m y que conoció en esa oportunidad a mucha gente solidaria con Palestina. Hoy estamos muy satisfechos porque la mayoría de los países latinoamericanos han retirado sus embajadores de Israel: Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. Declaró a Israel, a Israel Estado terrorista. Esta solidaridad no es algo nuevo, tiene una larga tradición de lucha contra el colonialismo, y la gente en Palestina ve que ni siquiera otros países árabes están mostrando igual solidaridad con Palestina que los países de América Latina. Hablamos de los gobiernos árabes, porque los pueblos sí están todos. Con la causa palestina. Hablamos también con Mustafa Barguti sobre. El reclamo que hizo la presidenta de la Nación por la seguridad del sacerdote Jorge Hernández, un miembro de la Iglesia Católica Argentina que está trabajando allí en la franja de Gaza. Ibarguti nos dijo lo siguiente: La iglesia cristiana se convirtió en un refugio para los palestinos que están forzados a dejar sus barrios. Y el cura argentino, como otros curas, Están ocupándose de cuidar a la gente. Pero en Gaza no existe un lugar seguro. El ejército israelí ataca de todas formas: ataca con su fuerza aérea, con su artillería naval y con sus tanques. Y disparan desproporcionada e indiscriminadamente. No para palestinos, no para l o palestinos. La armada israelí ataca Gaza con e r o p e r t o s con artillería. なんでしょ n か Espero poder volver algún día a la Argentina para agradecerle s personalmente a usted y a su presidenta la solidaridad que han tenido con el pueblo palestino. Por los criminos israelíes y la arma criminal que a t a c a n Gaza. Y creo que ella es justa e s t a r preocupada por la seguridad de esta persona, a s o m la seguridad de todos los palestinos en general. La palabra de Mustafa Barguti, h o miembro del Parlamento Palestino, ex candidato a presidente por el movimiento Iniciativa Nacional Palestina.、Ay. Siete cincuenta en a M 7 5 0 t a más aire, campana de largada, campana de largada. prohibido a m a n e c e r Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Dice Clarín en Tapa: el gobierno lo niega, pero se activa el default. Cristina insistió en que se pagó y que por eso no hay default. Sin embargo, ya hubo declaraciones formales de cesación de pagos. La única declaración formal es de Standard Poor's, que es lo mismo que lo diga el almacenero de la esquina. Lo único que, por supuesto,. Su, su rol como empresario a nivel planetario es demasiado chiquitito y no tiene influencia en la economía global. Pero es un sello que no es parte de ninguna entidad, a ver, de ningún organismo multilateral de crédito, no es el Fondo, no es el Banco Mundial, no es la OEA, no son las Naciones Unidas. Es una oficina con un poder muy grande, pero desde el punto de vista formal. Ahí aparece Clarín, dentro del largo listado de medios en la República Argentina, que juegan a darle a Standard Poor's,、uh, a ver, más soberanía que la que tiene su propio país. Es raro de explicar, pero es así. Es lo más parecido a lo que. ¿Te acordás cuando se vivía aquí en Buenos Aires el encuentro federal de la palabra y te trajimos aquí las declaraciones de Eric Nepomuceno, el periodista brasileño que siempre puedes leer en, en página 12? Y el tipo en la, en la previa mundialista decía: Yo, la verdad, no tengo ningún problema en que ustedes quieran que Maradona sea más grande que Pelé o que Messi sea más grande que, que cualquiera en el presente. No, no, hay, no hay ningún problema. Ahora, yo lo que no voy a terminar de entender es por qué ustedes quieren a toda costa ser la ciudad más insegura del planeta. No lo entiendo, pero se ve que es un capricho. Y hacía un largo listado. De ciudades realmente inseguras, como el DF o como la propia Caracas, y el tipo decía, o、oh, San Pablo, Río, y él decía, Yo vengo habitualmente a Buenos Aires y cuando vengo siento que estoy de vacaciones. Por supuesto que hay mucho para agregar a eso que es un dato general, y uno puede agregar particularidades que van a ensombrecer un poco esa declaración de Eric, pero. Tiene que ver con esta misma historia. Son los buitres de adentro que constantemente operan, operan, operan y operan para talar la base de sustentabilidad social que tiene este modelo. No este gobierno, este modelo. Porque este modelo, encarnado por cualquiera, estaría sufriendo exactamente lo mismo. No te quepa ninguna duda. No se trata de, de Cristina, de Kisilov. Cualquiera que venga a ampliar derechos y a terminar con privilegios. v A a sufrir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, no te quepa ninguna duda. Bueno, ¿qué más? Sin grondona, los clubes grandes quieren una renovación movida después de la muerte del ex jefe de la AFA. Son muchas las hipótesis, no solamente Clarín, el que tira historias de esta naturaleza. ¿no? A lo que podríamos sumar a lo que venimos diciendo siempre, a cómo este concierto de voces. Que se va sumando como aplaudidor a esto de despedir al mal necesario, ahora se frota las manos y dice: Bueno, por ahí un cambio puede ser que, que me entronice a mí o a cualquiera de los tipos que puedan jugar para mí. Esto es lo que viene con, con, con las próximas elecciones, no con el hecho de, de a ver,、eh, confirmar, asegura, como presidente hasta el año que viene, sino esencialmente con las elecciones. Del año que viene, solamente tenés que tocar a 15 tipos. No hay que convencer a, a millones y millones y millones de seres humanos. Acá, esa democracia tan particular que el fútbol ha construido desde el Vamos, esto de los votos de los equipos de primera, más un voto por cada división de ascenso, más un voto por cada liga del interior, hace que cerca de, no sé, no son 40. Los tipos que deciden el destino de una actividad deportiva, cultural,、eh, económica, de la que viven y gozan, y qué sé yo, el 90% del país, el 95% del país. Es muy complejo, pero esa democracia es la que se ha dado una entidad en la que el Estado no tiene injerencia, porque parecería que la AFA es un ministerio más, y sin embargo es una entidad privada. Los tipos tienen la democracia que tuvieron ganas de forjar, que es lo más parecido a una monarquía, pero te dicen: A mí me votan. ¿Quién te vota? 40 tipos. Una actividad que solamente con sus protagonistas directos, jugadores, dirigentes, entrenadores, preparadores físicos, y qué sé yo, son son unos cuantos millones de tipos los que están involucrados en esta historia. Árbitros. Son un par de, de millones de tipos. Y sin embargo, son 40 los que votan. Pero bueno, esta es la construcción democrática o antidemocrática que se dio a sí mismo la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, ¿qué dice el argentino? g r i e s a convocó a una nueva reunión en la causa de los buitres. Y el segundo dato en importancia de etapa es Flores para Don Julio. El mundo del fútbol despide a Grandona en el predio de la AFA en Eseiza. Las jubilaciones aumentarán un 17,21 en septiembre. Aumentan desde hoy los peajes en las autopistas porteñas. Y San Antonio no se copa y lo deja a Manu fuera del Mundial de España. El cronista, en consonancia con todos los que juegan con la palabra default, el default arrumbó de a los mercados y ya genera tensión en el gobierno. El cronista dice que hay grandes diferencias y muchas internas. Yo te diría que es el segundo capítulo del, de la historia que ayer abrió la Nación, ¿eh? cuando comenzó a plantear que había una interna entre el presidente del Banco Central, codo a codo con Kisilov, enfrentando a la presidenta de la Nación y al ministro de Economía, el codo a codo con Capitanich, enfrentando al ministro de Economía y a la presidenta de la Nación. Que esos eran los dos bandos del gobierno. Suena, este, como te dijimos ayer, suena muy, muy infantil. Pensar que la presidenta de la Nación va a bancarse una interna teniendo al enemigo íntimo en la jefatura de gabinete es medio, es medio raro. Pipi Letazo es el título central de Olé. Para nosotros es ganar el mundial. San Lorenzo disfrutó en Santa Cruz de su histórica clasificación a la final. Estaba en Santa Cruz y allí viajó a La Paz y antes de llegar a Buenos Aires volvió otra vez a Santa Cruz. Los voy a hacer una pileta. Porque, si bien la temperatura con la que se jugó el partido en La Paz fue de cero grados, ¿eh? la temperatura en Santa Cruz de la Sierra era de 30. Y, y entonces este, se vive ese veranito de fin de julio, principio de agosto allí en Bolivia. Y por lo tanto, por eso ves esta, estas dos caras de la moneda. Los viste a los jugadores con mucho frío jugar en La Paz y los ves en la tapa de olea en una pileta. ¿Quién explica esto? Las temperaturas de Santa Cruz y la de. La capital de, de Bolivia. El peor dolor de Manu, principal título secundario en la etapa de Olé, a la presión de Spurs y la NBA se sumó que sintió la lesión en una práctica y entonces no irá al mundial. e s e isa, el fútbol despide a Grondona. ¿Y qué más? La sucesión segura finalmente es quien va a terminar el mandato de Don Julio.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 Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Lo podés leer en página 12. No lo vas a encontrar en Clarín, no lo vas a encontrar en La Nación. El juicio por las escuchas ilegales en la que está involucrado. el Jefe de gobierno porteño Mauricio Macri ya tiene tribunal. Serán los miembros del Tribunal Oral Federal número 5 de la capital que actualmente está llevando adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA quienes van a juzgar, entre otros, al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios, al espía Cyril James y al ex ministro de Educación Mariano n a r d o s k i Todos. Acusados de integrar una red que desde el Estado porteño realizaba intervenciones telefónicas ilegales, ilegales, sobre dirigentes políticos y empresarios. ¿Mm? Recordamos que en el caso de, de, de Delfino Palacios, lo que estaban haciendo es seguir a, a quien llevaba adelante, motorizaba, uno de. De las denuncias más concretas, como parte de los familiares de las víctimas de la m i a para que la conexión local aparezca en la superficie. Y el fino fue, entre otras muchas cosas, desde la Policía Federal, quien se encargó de destruir 40 cintas que tenían todas las pruebas sobre quienes habían conformado esa conexión local, que sin ella hubiera sido imposible. El atentado a la amia. Ese nene fue el defendido a ultranza por don Mauricio Macri, fundamentalmente porque también escuchaba para él. ¿Mm? Acordate las escuchas que vincularon en este caso al jefe de gobierno porteño y que tenían que ver con el seguimiento de su cuñado. 6 horas 42 minutos. Ya sabéis que la temperatura para Capital y alrededores rosa a los 17 y que va a llegar a los 22. También sabéis que mañana a las 23 vamos con el segundo capítulo de f u n e s el Memorioso, Eva Perón,、eh, por ella misma, a través de los discursos pronunciados entre el 46 y el 52, para descubrirla o redescubrirla a través de su palabra. Y en este segundo capítulo, dos invitadas, dos. Miembros del Gabinete Nacional, Alicia Kinsner, Teresa Parodi, que fueron parte de la Cátedra Popular del Ministerio de Desarrollo Social del último lunes en el Auditorio de Radio Nacional, donde el tema central, por supuesto, fue Evita. Creo, estimo sentir como ella sentía cuando se encontraba con la Sociedad Beneficencia y demás, que está claro. Que muchas de las propiedades que se habían donado, viste, para esto, l e a d todavía estaban a un nombre de la Sociedad de Beneficencia y en el gobierno de n e s t o r k i r c h n e r recién están a nombre del Estado, ¿no?、Eh, sí. Historias, historias que permanecían, pero bueno, hay que analizar las cosas en su contexto, pero acá no hay unos arriba y otros abajo, no señor, viste, esto.、Eh, Hay personas que pueden tener este, pocos ingresos y otras que pueden tener muchos ingresos, pero los derechos son iguales.、Uh -huh. la, la, la, lo más importante es el acceso a las oportunidades.、Uh -huh. Yo, los otros días,、eh, cuando hablaban de la pobreza, ojo, que, que, que la pobreza me hiere, me molesta, me, nos embroma todo, ¿no es cierto? Eso, p i n t e r s t a y e un pobre en la Argentina y dice: Cristina, ¿viste?、Eh, tenemos que seguir trabajando, y es así, y es así. Pero si nosotros conseguimos. Acercarnos cada vez más a la igualdad y al acceso de oportunidades, va a haber menos pobreza. Por eso tenemos que trabajar en las oportunidades, por eso esta Argentina se merece ese sueño de Evita. Por eso yo siempre digo que Evita es una estadista, aunque la q u i s i e r a n meter de costado. No, querida Evita, vos s í quieras una estadista, no sé de dónde sacaste esa fuerza, esa. esa... Y、Perón fue su gran maestro, de eso no tengo、eh, ninguna duda. Pero ella supo interpretarla como ninguno y supo entregarnos a todos nosotros, a vos, a mí, a los que estamos acá y a los que nos están escuchando. Supo entregar su alma y está en cada lugar. Es decir, eso no lo va a borrar, el tiempo nos trasciende.、Sí. nos trasciende y, y en esta lucha.、Eh, Porque seguimos en la misma lucha en distintas épocas, ¿no es cierto? Lo que más nos debe importar es nuestro país y a los argentinos y a las argentinas. ¿Sí? Néstor sí. soñaba con esto. Néstor amaba lo que hacía. ¿Sí? Cristina lo defiende con la misma fuerza.、Sí. Ustedes, los argentinos que realmente queremos transformar la realidad, tenemos. A Evita en nuestros corazones. Por、sí. eso yo creo que se van a seguir escribiendo páginas en la historia de todo tipo. Pero、eh, Evita va a seguir marcando el futuro. Porque fue la primera que se atrevió a hablar de derechos. La asistencia, cuando se entrega con la mano de la caridad hacia abajo, no nos sirve. Lo que importa es la reciprocidad social. Vernos. Como iguales, porque somos iguales.、Exacto. Y yo creo que eso es lo que está, lo evita. Y de eso no se vuelve para atrás. Néstor y Cristina van, están en el corazón de la gente. Vos、eh, y, y, y yo de golpe vemos cuando Cristina habla con la gente y cómo、eh, en ese encuentro, en ese diálogo, existe el amor. ¿no? El, el amor,、eh, el ir de vuelta, porque el otro se siente. El otro, digamos, siente que es el otro de la patria de la que habla Cristina.、Eh, se siente ahí. Nos, este, este concepto, esta política nos ubicó ahí, a uno junto al otro. Y eso mismo h a c e vos, eh, tu, eh, tu ministerio. Es decir, es el concepto, la forma en que construimos el país. Uno con el otro, con los otros. Solos no se puede nada. Por eso el parlamento de la actriz era extraordinario, tenía una vigencia total. La, ¿Cómo le, cómo le, le decía、eh, esto? Es muy conocido,、eh, ella lo escribió además. Como Iba le indicaba a los traidores, los que lo iban a abandonar antes y lo abandonaban a Perón, definitivamente, porque estaban defendiendo otros intereses que no eran los del pueblo, ni eran los de Perón, que eran los del pueblo. Entonces, ese, ese parlamento, y también denunciando al enemigo de afuera, ¿no? poniéndole nombre y apellido al enemigo de afuera, para que sea claro. ¿Cuál es el país? Como decía Jaureche, la diferencia con los otros es que estamos unos en, pensando en nacional y los otros antinacional. Esta, esta, esta es clave, esto es clave.、Y、me parece que esto es lo que estamos volviendo a vivir ahora con mucha claridad. ¿no? Lectura recomendada para el día de hoy, página 13 de Tiempo Argentino. Hay una nota en el New York Times. Que se liga de alguna manera con lo que planteábamos en la apertura del programa de hoy. ¿no? Nos enganchábamos de dos frases. La primera, esa, ese grupo de palabras que en defensa propia enarbolaba a Victoria Ocampo.、Eh, nos sentimos exiliados europeos en la Argentina y en Europa, exiliados argentinos. Y esto mucho tiene que ver con lo que dice Lula. Habitualmente sobre la prensa brasileña. Parece que nuestros periodistas son exiliados en nuestro propio país. Bueno, del exterior llegan otro tipo de datos y realmente no lo hacen periódicos amigos. En este caso, el New York Times. El New York Times. Resulta que este diario, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos y de todo el mundo, Volvió a criticar duramente al fondo buitre NML de Paul Singer y señaló la existencia de una campaña contra la Argentina en el contexto de la batalla económica, judicial y política del gobierno nacional contra la minoría de holdouts que no entraron a la reestructuración de la deuda y resultaron favorecidos por el fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa. Para el periódico estadounidense, Argentina encontró un enemigo implacable. En los fondos de inversión, como consignó en su artículo de t a p a en la edición de ayer. Los dos periodistas que firmaron el artículo señalaron ya en el primer párrafo el contraste entre el fondo buitre, entre el NML, el Estado argentino y sus habitantes, y el desproporcionado poder de lobby que tiene ese holdout. El fondo de inversión del multimillonario Paul Singer. Tiene unos 300 empleados, pero aún así ha forzado a la Argentina, una nación con 41 millones de personas, a una posición en la que ahora tiene que contemplar una rendición humillante. El periódico, en el extenso artículo que también puede hallarse en su edición web, subrayó cómo los fondos de cobertura con mucho dinero a veces pueden ejercer una gran influencia fuera de los mercados. En los que operan en el marco de una campaña contra la Argentina. La cobertura del medio estadounidense incluyó además otro artículo como respuesta a preguntas básicas sobre el caso de la deuda soberana argentina que tramitan los tribunales de Nueva York. Por ejemplo, ante el planteamiento de si la Argentina se quedó sin dinero, la respuesta del periódico fue tan contundente como breve: no. Este artículo se sumó a otro aparecido días atrás, donde el periódico criticó duramente al magistrado Griesa al considerar que en su fallo en favor de los buitres, el juez no tuvo en cuenta lo complejo de la situación y por eso consideró que debería haber pensado mejor antes de emitir su fallo. Nota contra Paul Singer, nota a favor de la Argentina, nada más y nada menos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 Hora 6, 52 minutos, humedad 98%, temperatura 16 grados, nueve décimas. En septiembre, la jubilación mínima subirá un 17,21%. El haber pasará de 2,500 a 3,231 pesos, lo que representa una suba anual del 30,47% y beneficiará a unos 7 millones de adultos mayores. Así, la media será de 6,746 pesos. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández en el acto en que también se prorrogaron los vencimientos de deudas de 13 provincias con la Nación en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento. Además, la mandataria se refirió al litigio con los fondos buitre y ratificó que no hay default selectivo, sino que el mundo sigue andando y Argentina también. Para Kisilov, es una pavada atómica decir que Argentina cayó en default. El ministro de Economía aseguró que el juez solo está buscando beneficiar a los buitres y su decisión es un hecho judicial sin precedentes en la historia. Además, señaló que no se firmará nada que no corresponda y reiteró que Argentina está pagando. En tanto, explicó que la propuesta de los bancos argentinos a los holdouts fracasó porque las entidades pretendían comprar la deuda a los buitres con fondos de los ahorristas. Se realizará una nueva audiencia entre los fondos buitre y la argentina. El encuentro, convocado por el juez Tomás Griesa, tendrá lugar a las 12 horas d e nuestro país y participarán los abogados del Estado, mientras que no habrá funcionarios argentinos. El objetivo de la audiencia será discutir cómo las partes deberán proceder de aquí en adelante. En las últimas horas surgieron versiones sobre una negociación con JP Morgan. También al mediodía, la ISDA se reunirá para analizar si Argentina cayó en cesación de pagos y si aplican seguros por mil millones de dólares a favor de quienes se habían protegido ante un potencial default. Inumerar los restos de Julio Grondona en el cementerio de Avellaneda. El velatorio del presidente de la AFA se extenderá hasta el mediodía en el predio de Ezeiza. Luego partirá el cortejo fúnebre y sus restos descansarán junto con los de su mujer, n é l i d a Pariani. l i o n e l Messi ya llegó al país y se encuentra en el velatorio. Ayer asistieron personalidades del deporte, la política y la cultura, entre ellos la presidenta Cristina Fernández. De afuera. Israel acusa a Hamas de violación flagrante del alto al fuego en la Franja de Gaza. A solo dos horas de iniciada la tregua de tres días, que entró en vigor desde las dos de la mañana, hora de nuestro país, dos proyectiles cayeron cerca de un pueblo fronterizo israelí. Así lo informó el ejército a través de un comunicado. Ayer, Estados Unidos anunció el acuerdo e indicó que delegados de ambas partes irán a El Cairo para negociar un cese al fuego definitivo. Desde el reinicio de la confrontación murieron más de 1.400 personas, la mayoría palestinos. Pelota. Luis Segura pidió licencia en Argentinos Juniors. Es para asumir la presidencia de la AFA hasta que en octubre se defina quién sucederá en la entidad al fallecido Julio Grondona. Su cargo en el Club de la Paternán lo ocupará Rubén Forastiero. Humedad 98%, temperatura 16 grados, 9 décimas. Lucía Eisenschloss. 7.50 a v a n z a n z a Derecho a la información.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 La banca solidaria. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Luca. ¿Se porta bien? Es un tesoro el tibio. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento.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 ¿En el fondo? Sí. Disculpame.、Sí, ¿No me b a j a s un poquito, e l v o l u m e n Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? d e c i r l e al cocinero que la pasta estaba poquito salada.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 Prohibido amanecer. En AM750. 6 horas, 58 minutos. Ya han pasado en toda la República Argentina. Casi 17 la temperatura para capital y alrededores. La humedad muy alta, del 98%. Fuertes bancos de niebla. Viento del noroeste a 5 kilómetros por hora. La máxima prevista para hoy: 22 grados. Verónica Condomí. Nos va a t r a z a r el puente con la patria transpirada. Su último trabajo discográfico, Camino s de Estrellas, a Don Rosa Toledo.